Suele no ser lo que es bueno o malo No sabes lo que te muestran tal vez no es Y dónde abrir la cabeza Y con qué sube la paciencia Cuando tomar la opción de hacer De como persona subir un nivel ¿Cuál será la acción a tomar? We lock up